el nuevo trabajo de la formación en X. Ser Ser Honor es el tema que abre este disco. Para hablar de este nuevo trabajo, de la trayectoria musical de la banda, de los directos, eh, pues tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, Pedro Arracha al León. Arracha León. Eh, vamos a comenzar la entrevista echando, si te parece un poco, la vista atrás. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poquito los inicios en X, cuándo se forma, cómo se forma... Bien, pues x es una banda que nace de las cenizas de, de la banda Anorexia que llevamos desde el año 96-97 danzando por ahí y básicamente conservando una estructura parecida eh, nos abandonó un batería que teníamos durante un montón de años y de ahí decidimos reclutar nuevas personas, formar un nuevo proyecto, cambiar un poco el palo de, del estilo que llevamos hasta ahora centrarnos en cantar solamente en euskera y hacer solamente rock o algo más que rock Y a partir de entonces surgió NX. Luego hubo otro cambio de formación, que es el que desembocó en el actual trabajo, que es el que ya nos ha dado un poco más de estabilidad y, y más formación conjunta, vamos. Eh, a la formación le disteis el nombre de NX. ¿Cómo sí. surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? Pues resulta que surgieron una servilleta en un bar eh, después de un concierto, <risa> reposando las tantas que vuelves con la furgoneta, porque era una especie de anagrama que teníamos el grupo anterior, Anorexia, pero... Queríamos conservar parte de la esencia del grupo anterior, pero sí también indicar un poco de ruptura con lo anterior y a la vez eh, demostrar que nacíamos de alguna manera para algo diferente. Eh, como bien has dicho, durante todos estos años que lleváis de novedura musical, habéis tenido algún cambio en la formación, eh, cuéntanos un poquito esos cambios más bien, detenidamente. Pues, sí, estuvimos un montón de tiempo una formación radicados en Uarte y bueno, hace unos 6 años más o menos creo que es, eh, en el batería decidió no seguir con nosotros y nosotros decidimos reclutar nueva, una nueva batería. Y luego estuvo Pitu, que ahora mismo está Bastard Cowboys Y también yo hicimos un trabajo anterior a este Que lo sacamos, lo tocamos en directo Pero también Pitu decidió no seguir con la banda Y ahora mismo estamos pues bastante estables Con un batería un chaval de Huerta se llama Jesús Soto Estamos radicados en Barriozar Tenemos el local de ensayo en la calle de Zorcico y, y Carlos y yo somos los que estamos desde el principio ahí <risa> Dale que te pego Y bueno, Ichi también Ichi ya también lleva un montón de años con nosotros sí. eh, Antes de meternos a hablar de este nuevo trabajo discográfico Que tiene mucho de qué hablar Eh, de reciente publicación ¿Qué diferencia encuentras entre los inicios de NX Hasta ahora, un poquito La evolución que habéis dado? Pues yo creo que por fin hemos encontrado algo En lo cual centrarnos Es decir, eh, siempre hemos estado dándole a muchos palos A muchos... Eh... ...muchos conceptos diferentes, maneras de mostrar la música, maneras de hacer el sonido incluso... ...nosotros tenemos un estudio de grabación y siempre hemos experimentado con diferentes sonidos... ...y creemos que ahora hemos encontrado una línea a seguir, una línea con la que se puede continuar... ...es decir, el sonido del disco es bastante especial y también las canciones... ...aunque son de estilos diferentes, todas radican en un mismo tipo de, de muestra de sonido... ...de lo que queremos mostrar, las letras también hablan más o menos de cosas personales y a la vez generales... y Y creemos que hemos encontrado una línea a seguir, cosa que hasta ahora pues quizás andábamos un poco buscando, como supongo hace todo el mundo. Eh, con este son, si no mal recuerdo, siete grabaciones. Eso es. Eh, cuéntanos un poquito sobre ellas, qué tal aceptación ante el público han tenido. Pues la verdad es que han tenido aceptaciones dispares, de hecho una de ellas fue una grabación fallida por el simple hecho de que la presentamos a discográficas para ver si alguien la quería sacar o no la quiso sacar nadie, entonces la reincorporamos en la siguiente. Pero ha habido de todo, habido este Demos, hasta bueno, el disco anterior a este siete, que se titulaba solamente en X que tuvo bastante buena aceptación porque como te digo fue un poco de ruptura con respecto a la línea anterior Y este NX está teniendo un montón de aceptación No solo por los sonidos sino también por el formato Y bueno, por las canciones en sí también eh, Ya metidos de lleno en este nuevo di trabajo discográfico eh, ¿Cómo fue el proceso de grabación? Porque sigue corriendo por vuestra cuenta eso En vuestros es. estudios sí. Y eso son ventajas Para hacerlo más tranquilo, más eso pausado me... Ventajas e inconvenientes Y son de todo un poco Es decir, la ventaja de tener un estudio Es que puedes experimentar Y que no estás pagando por horas No estás pagando un, un alquiler de un local que te impide muchas veces crear cosas, entonces la ventaja de tener tu estudio propio es que puedes experimentar. La desventaja es que quizás a veces pierdes un poco la objetividad y necesitas de opiniones externas, cosa que hemos recabado en este visco también, de hecho hay un par de colaboraciones que nos han ayudado bastante. Y también otra de las desventajas es que no te acabas de poner fecha nunca, porque como lo tienes todo ahí, pues tal, y vamos andando al final un poco en casa del error cuchara de palo, un poco con el culo preto, pero bueno, ha salido todo bastante bien. O sea que habéis podido ir cuando os ha la gana, vosotros abríais, sí. vosotros cerrabais, así que... Eso es. Eh, colaboraciones, como has dicho, también habéis tenido en el disco, eh, tanto a nivel musical o a nivel del diseño, digamoslo así del CD, luego hablaremos un poquito de él. Sí, bueno, el diseño ha corrido todo por nuestra cuenta, ha sido una idea un poco experimental y atrevida, creo yo, que, que nos está saliendo bastante bien. Sobre todo a nivel de... Bueno, hay un guitarrista de un grupo Se llama Proyecto Pez, que se llama Unai Que nos ha ayudado muchísimo a la hora de, de tener esa objetividad Que quizás no tenemos otros desde dentro del estudio De hecho, él ha puesto un par de guitarras a un par de canciones Que le han dado la redondez a esas canciones Una de ellas es el single, Seré de Honor y, y la verdad es que hasta que no metió esos acordes Yo a veces me temblaba un poquito La, la estructura de la canción, pero ahora está genial Y luego aparte, en, en esa misma canción También ha colaborado Heavy, nuestro ex guitarrista Que también dejó el grupo con, la, con el disco anterior Y ha metido un solo, cosa que a nosotros nos hace mucha ilusión, porque bueno, ahora solo somos una guitarra y un bajo, no es que hagamos muchos solos, pero el haber metido este nos ha, nos ha llenado... De mucha alegría porque ha querido colaborar en él y para nosotros es un punto final para él muy muy bueno. Como has dicho anteriormente, nuevo formato, no uh -huh. es en vinilo, no es en CD, es en formato USB. porque lo habéis editado de esta manera? <risa> pues la verdad es que llevamos toda la vida dando guerra y siempre haciendo el tonto y siempre intentando demostrar que somos gente que tiene cosas nuevas que ofrecer, que creo que sinceramente lo, lo somos. Y, y en este caso el formato era un atrevimiento más en esa línea, es decir... Eh, No conocemos grupos es que aquí por Euskal Herria hayan sacado su disco en formato USB. No digo que no los haya, digo que no los conocemos. Entonces nosotros hemos atrevido a hacerlo. Es un formato que está gustando y muchísimo. La verdad es que nos hemos quedado hasta sorprendidos. Que nos ha costado diseñarlo porque la verdad es que tienes tus propias restricciones en cuanto a tamaño, en cuanto a forma. Eh, hemos considerado además que queríamos hacer algo puro, algo sin más, un logotipo, un, una imagen, un 7, el logotipo del grupo y la lista de canciones y nada más, es decir, eh, no queremos atiborrar el CD con imágenes, vídeos, etcétera, ya se irá desgranando todo en el mundo digital que estamos llevándolo también bastante mejor ahora y poco a poco iremos mostrando pues bueno los vídeos que queremos hacer más fotos etcétera eh, un disco con 7 temas luego hablaremos del bonus track que mm -hmm. discurre eh, que discurre de una manera como os he dicho homogénea mm -hmm. pero que al llegar al tema titulado yoga pues él llega a la hora de bueno de esa pausa no digamos de nx sí. además eh, es un tema que nosotros siempre hemos pensado que bueno es el tema quizás más longevo de este disco puede, eh, ¿puede sí. ser la joyita del disco es que todo el mundo nos está diciendo eso y nosotros la verdad es que como te digo con la falta de objetividad que tenemos y como lleva tanto tiempo este tema diseñado Eh, no hemos llegado a considerar que, por qué no, narices, joder, hay que echarse flores, puede llegar, llegar a ser un himno como lo fue en su día Lilda Hainko o Palomas y Withers, o sea Es decir, para nosotros es un tema que en directo creíamos que no iba a funcionar tan bien como otros porque ni tiene medios tiempos, ni tiene un estribillo pegadizo. Es un tema muy denso, es un tema que te puede poner los pelos de punta, es un tema que tiene un montón de capas diseñadas para para precisamente eso para darle una armonía que no tiene los temas más directos pero resulta que cada vez que lo hemos tocado pues hemos alucinado con la respuesta de la gente o sea se ha llevado y con diferencia la mayoría de los aplausos así que Ajá. esperamos que siga funcionando sí. así de bien Y luego para cerrar el disco el bonus track del tema Gure sí. Okiña una canción sí. homenaje a Ángel Berrueta Eso es ¿Cómo surge este tema? Pues la verdad es que fue un tema precioso y a la vez también un tema muy emocionante es decir nos vinieron a buscar para hacer una, un tema en colaboración con todos los taldes que iban a hacer homenaje este año Ángel Berrueta el primer homenaje oficial que ha tenido Ajá Y nosotros pues con gran responsabilidad y también sin sin ganas de hacer un tema típico y tópico hicimos un, un tema de rock como nosotros sabemos hacer en homenaje a él y quedó también que aunque se note en el disco que tiene un poco diferente el sonido porque se hizo en otra época, pues la verdad es que decidimos incorporarlo como bonus track porque creemos que no se puede quedar en el olvido este tema. Pues si te parece, ¿lo escuchamos? Sí. Pues ahí está sonando el bonus track de Gure Okiña, tema que cierra lo que es este nuevo trabajo discográfico de NX, homenaje a Ángel Berruta. Seguimos sí. hablando y vamos a hacerlo un poquito con las letras de las canciones. ¿Qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras de estos nuevos temas de NX? Pues van de lo de siempre de lo de nunca, es decir, <risa> desde temas que hablan de, de cómo están jodiéndonos el futuro, toda esta gente que se está llevando dinero, a paraísos fiscales que es curioso que está compuesto bastantes meses antes de lo de Panamá, todo se ha dicho que no nos llamen a advenedizos porque al final el sistema funciona siempre igual hasta experiencias personales de, de cómo puedes llegar en la vida a pasarlo mal y a, a resignarte y a hundirte para luego salir con más fuerza hacia arriba y hasta también un, un llamamiento un poco a la sociedad de que a ver si por fin de una puñetera vez el, los gritos de, de rabia se convierten en gritos de De, perdón, los gritos de dolor se convierten en gritos, gritos de rabia y luego de alegría por, por intentar conseguir aquí algo un poco más revolucionario uh -huh. un poco de todo, y luego también el single ser de honor habla de que hay detrás realmente de todas estas fuerzas ocultas que nos están atemorizando por uno y por otro que no es más que el dinero y el petróleo. No no hay otra cosa, no hay religiones, no hay nada de esto. Eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito los temas para plasmarlos, digámoslo así, en la música? Pues, básicamente, nuestro trabajo es muy ausolano, es decir, siempre ponemos todas las ideas en común, siempre alguien tiene una idea primaria, eso está claro, y todo el mundo pone un trabajo en común. Pero las letras, eh, casi todas las veces, y por no decirlo todas, las hace Ichiar, Ichiar Ziganda, que es una gran letrista, Y lo que sí hace es eh, transmitir una idea y luego la vamos refinando poco a poco. Es decir, siempre todo el, todo el grupo tiene que estar de acuerdo en, en el mensaje que da, tanto sonoro como como lírico. Y eso siempre lo ponemos en común para ver que, bueno, que no hay ninguna cosa que nos, que nos friccione. Leyendo un poquito lo que es la, el título de las canciones, todas son en euskera, excepto sí. el tema «Estellens». «Estellens». Eh, ¿Por qué? <risa> Bueno, pues esto es una cosa muy curiosa. Es decir, ¿eh? hoy, hoy hoy en día está muy de moda eh, disimular o, o intentar disfrazar las las cosas que siguen siendo lo de siempre y una de ellas es el tema de la excelencia, el excellence que tanto hay en los cursos de coaching, ¿no? que hay que buscar el excellence. Y es una canción que está dedicada a toda esta búsqueda futil que nos intentan inculcar en todo el sistema educativo, por desgracia que es buscar solamente ser la mejor persona, pero a la vez la persona más competidora, la que tenga la mayor excelencia, la que tenga los mejores resultados. Para luego, total, darte cuenta que eso no sirve absolutamente para nada hoy en día. Y como ese concepto está muy metido en el tema del coaching, pues que no es más que lo de siempre, que es disfrazar las mentiras. 7 eh, es el título del disco, pero ¿tiene algo más que solo el título del disco? Pues sí, pues sí, porque aparte de ser la séptima grabación, es también nuestra séptima formación desde el principio de los tiempos. Y aparte, porque cuando llegamos a componer siete temas, y bueno, tomando la decisión, como hicimos, de sacarlo 100% en digital, formato físico USB, pero al fin acabó lanzarlo a las redes, como ya están todas las redes, en Spotify, en iTunes, en todos los lados, y en Bandcamp también, pues eh, llegó un momento en que con esos siete temas decidimos que no había nada más que hacer. No queríamos ofrecer absolutamente nada más. Consideramos que ni era un EP, ni era un LP, ni era un single, ni era nada, sino que precisamente en este concepto de intentar mandarlo todo al mundo digital, pues nos cuadraba. Y bueno, se juntaron todas las auras ahí con el número 7 Y al final diseñamos logotipo y para adelante con ello uh -huh. eh, Vamos a meternos ahora a hablar un poquito de los directos eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vais a incluir todos los temas del disco? ¿Vais a incluir temas de grabaciones anteriores? Pues es curioso porque sin haberlo querido hemos elegido un directo bastante potente y a la vez eh, corto en el sentido práctico de la palabra de escritura, 50 minutos, aunque bueno, siempre tenemos todo el background de temas que queramos elegir para añadir en caso de necesidad, pero la presentación del disco la estamos haciendo en 45-50 minutos a toda caña y todos los temas del disco con algún tema más de, de grabaciones anteriores, pero no muy lejanas. Es decir, son todos pertenecientes a la época de NX. Y bueno, siempre tenemos en la recámara, cuando por ejemplo este sábado pasado como en Irún, Y tocamos uno de los viejos temas Pues porque sabemos que funcionan Siempre han funcionado y siempre seguirán funcionando eh, Habéis estado actuando recientemente En el terminal de Iruña, la uh -huh. semana pasada En Irún Eso es. eh, Cuéntanos un poquito la aceptación que ha tenido la gente Hacia vosotros en los conciertos Y cómo os habéis sentido volviendo nuevamente A los escenarios Pues curioso porque en el terminal había bastantes nervios Pero al final sale todo bastante rodado Y de hecho muy sorprendidos con la aceptación de la gente Porque bueno, jugaba Osasuna y tal y cual <risa> Podríamos hablar mil cosas ...cosas del fútbol y el rock and roll, pero bueno, eh, mucha gente, vino mucha gente, se vendieron un montón de discos... ...y el directo gustó bastante, y no solo porque nosotros lo digamos, sino porque luego hablabas con la gente, Nos salimos por ahí por Pamplona... ...y cuando te encontrabas por Caldera con gente que te había visto en el directo, te lo decían, oye, me ha encantado esto, me ha encantado aquello... ...y muy bien, y en Irún, pues, eh, tocamos un sitio muy curioso, que es un restaurante perdido ahí en medio del monte... Y una aceptación muy buena también, eso que tocamos con Corumbá, un grupo que tiene un estilo radicalmente diferente al nuestro Pero bueno, de que somos amigos y les conocemos Y la aceptación fue también muy buena y yo creo que el directo nuestro se está demostrando que es de calidad en ese sentido Que damos mucho para que la gente intente devolver también algo eh, Aparte del terminal, aparte del de Irún, ¿tenéis ya fechas para presentarlo? Pues por ahora, como viene en San Fermín, la verdad es que es bastante jodido <ríe> si no estás tocando en alguno de los sitios de San Fermín, y la Plaza de los Fueros va a ser que no. <ríe> pues es un poco difícil, eh, a, a tan la verdad es que hemos ido un poco tarde con el disco, lo reconocemos, y estamos centrándonos un montón en conseguir un, una buena serie de bolos en otoño, porque ahora viene San Fermín, después de San Fermín la gente en agosto se va de vacaciones... Y por supuesto si nos sale alguna oportunidad la aprovecharemos, de hecho creo que en julio podríamos dar algún concierto pero todavía no lo tenemos cerrado uh -huh. y en agosto pues ya veremos a ver si puede ser, pero sí que nos vamos a centrar a buscar todo lo que sea posible todos los fines de semana de otoño y, y la verdad es que la mayoría fuera de aquí de Iruña o de Iruñerría y bueno y esperamos algún día venir también a Berriozar si es que existe ¿Sabes? la oportunidad. <risa> eh, ¿Se acuerda Pedro del primer concierto que dio? Sí, sí. Sí, siempre lo tendré marcado porque me sorprendió a mí mismo la poca vergüenza que, que tengo y el travestismo que tengo encima del escenario desde entonces es una drogadura que no pienso abandonar en mi vida. Y sí, sí, me acuerdo perfectamente en Tafalla, en la placeta, en la placeta de Las Pulgas, de salir de currar de, de, del bar donde trabajaba y me puse unos pantalones cortos y una camiseta creo que de Megadez y, y yo mismo me sorprendí a mí mismo con una falta de vergüenza total. Y eso me gustó, me gustó tanto que hoy en día todavía todavía los lo iba rememorando, sí, sí. Eh, de los siete temas eh, más el bonus track que se incluye personalmente no te voy a decir mm -hmm. eh, con cuál te vas a quedar, pero cuál o cuáles son los temas que más ha gusto los habéis eh, bueno, los habéis compuesto en el estudio de grabación o en el local. Pues es, es curioso que lo preguntes, porque somos cada uno de una madre, y de hecho, mm -hmm. si no no seríamos un grupo, si no seríamos pues una dictadura, ¿no? Bueno, alguien que lo hace todo. Yo tengo los míos preferidos. Para mí el single Sered Honor me parece genial. Luego está Sokar Isúa, un tema que, que creo que puede gustar muchísimo a la gente que le guste la buena música, porque es un tema muy, buen, muy bien compuesto. Oye, oh, como decías tú, me parece genial. Y bueno, es que son tan pocos temas que creo que todos son buenos, ¿eh? No hay ninguno, esto sí que lo debo decir con respecto a otras grabaciones anteriores, siempre hay algún tema que te flojea algo más, algún tema que bueno, acabas descartándolo en directo a la primera de cambio. Y en este caso ni de lejos, vamos, hemos metido los siete en el setlist, pero de Bellón, o sea, no hemos dudado con ninguno de ellos. Eh, que ha sido para en X lo mejor y lo peor hasta la fecha en estos años. Lo mejor y lo peor. <risas> Aquí debo hablar en a título personal porque no está el resto del grupo. Para mí lo mejor ha sido, sin duda, y me jode decirlo, ¿eh? el ver que nosotros seguimos ahí mientras otros grupos han desaparecido. No por envidia ni por jódete tú que ya desaparecido, sino porque significa que algo estamos haciendo bien. Que siempre intentamos, eh, teniendo las crisis que tengas, teniendo los problemas que tengas, siempre intentamos seguir adelante porque... Al menos yo lo creo, yo creo que el grupo puede llegar a estar de acuerdo en ello. Eh, un grupo desaparece cuando no tiene nada más que decir. Uh -huh. Es decir, un grupo no desaparece ni por viejo, ni desaparece por joven, ni desaparece porque sea cliché, sino porque realmente no tiene nada más que ofrecer. Cuando tú haces una grabación y te repites, te repites en el mal sentido la palabra, no solo musicalmente, sino también que no dices nada nuevo, probablemente ha llegado tu hora y sería bueno que alguien te lo dijera si no te das cuenta tú. Y a nosotros, pues por suerte, por desgracia, eso no nos ha llegado. Eso en cuanto a lo mejor y en cuanto a lo peor, pues bueno, que ha habido quizás... Momentos en que, no habiendo tomado ciertas decisiones, podríamos haber avanzado un poco más. Pero bueno, de los errores se aprende. Eh, ¿Y de qué forma se puede conseguir iba a decir eh, el USB <ríe> de NX? Vale, eh, el disco está en digital, en todas las plataformas digitales. Está Nokia Music, está iTunes, está Bandcamp, Spotify. Eh, aconsejo, porque NX son dos letras y las búsquedas de dos letras en Internet no funcionan muy bien, que la gente busque el título del single, que busque NX, pero luego seguido Ser Edo Norr porque ahí le aparecerá luego linkado todo el disco. Eso por un lado. Luego, por otro lado, eh, está la venta ahora mismo en el terminal. Lo vamos a poner a la venta en más sitios, pero todavía eh, tenemos que ver cómo hacerlo, porque también, como te digo, viene San Fermín y no tiene sentido repartir por toda Pamplona para luego no. ver que se han perdido 400. <risa> también en la página de Facebook, en x oficial la gente puede mandar mensajes y nosotros eh, podemos hacerles llegar el disco. Pero bueno, la compra digital es lo más lógico. Y luego, en los directos. En los directos lo vamos a estar vendiendo al mismo precio que se venden los bares. No vamos a hacer nada, ninguna chama. Y bueno, si cualquiera contacta con cualquiera de los nubles de NX, lo puede conseguir tranquilamente. que los demás componentes de NX son? Son Carlos eh, Guitarra, Jesús Batería e Ichi a Las Voces. ¿Y qué os hace mantener después de tantos años seguir en pie y seguir componiendo canciones, no parar y decir vamos a sacar otro disco y otro más? Y... Pues lo que te digo, siempre hay cosas de las que hablar. Nosotros en este disco hemos hecho dos cosas. Una, eh, tomar muy en serio el trabajo lírico eh, en el sentido de respetarlo, siempre hemos respetado, pero además darle una importancia que quizás antes no la tenía. Eh, trabajar mucho las voces, trabajar mucho las diferentes maneras de cantar y sobre todo el sonido. Hemos experimentado mucho con el sonido y bueno, cualquiera que escuche el disco verá que no es un disco de rock al uso que tiene un bajo distorsionado, que tiene una guitarra muy afilada, que tiene una batería con sonidos de tintes metaleros. no decir Nunca diré que haremos metal porque no lo voy a decir, pero todo el mundo puede apreciar que hay diferentes sonidos en, en este disco que no son los estándares de un grupo de rock y menos de un grupo de rock en euskera que quieras que no, hay muchos grupos de rock en euskera que van a cliché en cuanto a sonido hay otros que innovan pero la mayoría hay que decirlo y hay que ser así, no entonces eh, para nosotros solamente eso ya es ofrecer algo nuevo y siempre que tengamos algo nuevo que ofrecer Pues somos unos cabezones y somos una gente que trabajamos un montón, eso sí, no hacemos nada gratuitamente, no vamos a sacar 10 temas porque sí, ni vamos a sacar un disco porque hay que seguir adelante, sino simplemente queremos ofrecer algo nuevo y esto es para nosotros lo más importante y si además la añades lo que hemos hecho del diseño, pues ya, todavía más. Y Pedro, algo que me haya dejado, que quieras que quieras decir para ir terminando con la entrevista. Pues que todo el mundo que quiera contactar con NX puede ir a la página de Facebook, facebook.com eh, facebook.com.nxoficial, con C y que nos gustaría tocar en Berriozar, que es una cosa se nos está escapando con los años y no sabemos a qué puertas llamar, tampoco queremos ser pesados. Ya también tenemos un poco de callo y sabemos que fuera de Iruña siempre que queremos tocar lo conseguimos y nos gustaría que también por aquí se nos nos pegara un toque. Pues quedan poquitos meses para las fiestas de Berriozar. Sí, sí, ahí, no queda Ahí te la tiro. No queda <ríe> nada, lo que pasa que tampoco somos, o sea, no somos un grupo al uso, no somos un grupo ni con manager, siempre hacemos todo por nuestra cuenta. Somos nosotros y sí que somos indies y no algunos grupos que se llaman indies y Y sí que nos lo curramos todo por nuestra cuenta, entonces eso te ayuda mucho a descubrir nuevos sitios. Nosotros hemos tocado en Guadalajara, en Lérida, hemos tocado en Mallorca, fue así un vicio tocar allá, pero por otro lado quizás a veces no te abre ciertas puertas de circuitos que ya están establecidos, de festivales que ya están hechos y que te quedas ahí pues porque no eres conocido del todo, aunque lleves la tira de años, pues no tocas, pero bueno, no pasa nada, nosotros seguimos tocando. Pues si te parece, vamos a acabar la entrevista con otro tema que nos quieras recomendar. Pues yo pondría Sokarisua, que es, en mi punto de vista, uno de los favoritos. Pues, Pedro, gracias. Es A Es que hay que haber venido. Suerte con este nuevo trabajo. Que todo vaya bien. Eso es. Y nada, y nos vemos pronto o tarde, pero nos con veremos. ganas de nuevos temas. Eso es. Eso <risa> es.